hola y bienvenido o bienvenida a otro episodio de SpanishPodcast.net. Es un placer poder ayudarte a mejorar tu español. Hoy quiero hablar contigo de este tema, hablar español. Hemos titulado este episodio como Encuentra tu propio camino. Con este episodio podrás mejorar tu comprensión oral del español mientras escuchas una historia, una historia personal. En algunos episodios te he comentado que todos los días reservo unos minutos para reflexionar, pensar sobre las cosas que he hecho durante el día, temas que me interesan, el futuro, el pasado o cualquier otra cosa que se me pasa por la cabeza. He utilizado la expresión se me pasa por la cabeza. Es una expresión que utilizamos los españoles para decir que hay... Un pensamiento que ha aparecido de repente, sin saber cómo o por qué. Simplemente tienes ese pensamiento. Tiempo de reflexión Así que todos los días, durante el tiempo que dedico a pensar, cierro los ojos, respiro despacio y dejo que mi mente se relaje. Tengo una pelota blanda que aprieto con la mano. Me ayuda a relajarme y a concentrarme, supongo que porque libero estrés apretándola. Dependiendo de las experiencias del día y de mi estado de ánimo, a veces pienso sobre unos temas u otros. A veces, de repente, me viene a la mente alguna cosa que ni siquiera recordaba. Eso fue lo que me pasó el otro día. De repente recordé algo que sucedió hace muchos años, pero que ya no recordaba. Te voy a contar el qué. Tiempo libre A veces, cuando tengo algo de tiempo libre, veo vídeos en YouTube para entretenerme o aprender algo nuevo. Me gustan las historias que algunas personas cuentan sobre sus vidas. Esto es una magnífica forma de aprender idiomas y descubrir la forma de pensar de otras personas. Siempre es interesante conocer otros puntos de vista sobre la realidad. Otras ideas sobre el mundo y sobre la vida. No siempre estoy de acuerdo, pero eso es indiferente. Es bueno conocer otras formas de pensar. Uno de los youtubers que sigo se llama Casey Nistad. Me ayuda a practicar inglés. Es probable que sepas quién es porque tiene muchos seguidores. Casey es un youtuber que vive en Nueva York y cuenta historias a través de sus vídeos. Utilizo la palabra youtuber porque en español no existe todavía una palabra equivalente. Si conoces a Casey, puede que te guste o puede que no. Es indiferente para el tema de hoy. Hace poco, Casey publicó un vídeo que me pareció bastante interesante. Era un vídeo que trata sobre motivación. El mensaje de este vídeo está dirigido a las personas que crean contenidos en internet pero también a todas las demás personas. En el vídeo dice una cosa que pienso desde hace años sobre el sistema educativo. El sistema educativo no está pensado para que la gente aprenda. El aprendizaje es un efecto secundario del sistema educativo actual. La función principal del sistema educativo hoy en día es muy simple. Aprender a obedecer normas. El vídeo comienza con unas frases como estas. Agacha la cabeza, sigue las normas, haz lo que te dicen, no te arriesgues, espera tu turno, aprende a comprometerte. Según él, estos son consejos terribles, muy malos, muy perjudiciales. Sin embargo, se repiten durante toda la infancia, durante toda la adolescencia y, en algunos casos, también durante la vida adulta. Él cree que estas cosas frenan la creatividad y anulan la capacidad de imaginar cosas, de crear, de actuar con libertad. Pienso esto sobre el sistema educativo español desde hace años. Lo inquietante es que dos personas tan diferentes como Casey y yo tengamos opiniones tan parecidas sobre el mismo tema. Hemos crecido en ciudades diferentes. Vivimos en países diferentes hablamos idiomas distintos, trabajamos en cosas muy diferentes, tenemos aficiones completamente distintas y nos relacionamos con personas diferentes. ¿Cómo es posible que pensemos lo mismo sobre un tema tan importante como la educación? Tal vez eh, es que el problema es muy evidente y afecta a muchos de los países desarrollados. No lo sé, yo hablo de lo que creo que ocurre en España. Recordando la infancia. A veces cuando ves o oyes algo, automáticamente viene a tu memoria otra cosa. Algo que te ocurrió en el pasado, tal vez en tu juventud. Algo que ya no recordabas. Esto fue lo que me ocurrió el otro día después de ver su vídeo. Recordé algo que pasó cuando era pequeño y que ya no recordaba. Te voy a contar esta historia. Cuando tenía 12 años, fue un grupo de psicólogos al colegio. Querían hacernos unos test. Estos test estaban destinados a realizar un perfil profesional. ¿Qué es un perfil profesional? Un perfil profesional se realiza para saber qué trabajos, qué profesiones puedes hacer mejor. Para ello te hacen test matemáticos, de lenguaje, de memoria espaciales y varias pruebas más. Cuando terminamos los test, los psicólogos nos entregaban los resultados. Llamaban a los niños de uno en uno. Íbamos a un despacho y hablábamos con estas personas. Nos entregaban los resultados del test en un sobre cerrado. Nos decían que lo abriéramos y que lo leyéramos. En aquel informe estaban los resultados del test, tus puntos débiles y tus puntos fuertes. Al final del informe había un resultado. La profesión que iba a tener cuando fuera mayor. Yo, igual que mis compañeros, era un niño de 12 años. Ni siquiera sabía qué profesiones había, ni lo que implica dedicarte a un trabajo concreto. Es una edad en la que todavía estás explorando el mundo. Estás aprendiendo cómo funciona la vida. Estás aprendiendo cómo es el mundo. Y de repente llega alguien y dice, ¿qué vas a ser de mayor? Guau, <ríe> me parece algo tremendo. Más que información, me parece condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? Condicionar significa influir en el comportamiento de alguien para que haga algo. Es a lo que me refiero. Imagina que en ese test alguno de los niños tuvo una mala puntuación en la parte matemática y los resultados le dicen, no eres bueno en matemáticas. Ese niño estará condicionado. Es muy probable que deje de esforzarse en la clase de matemáticas porque alguien le ha dicho que no puede hacerlo, que no es bueno en matemáticas. Pero la realidad es que todas las habilidades se pueden entrenar. A base de entrenamiento y siguiendo un método adecuado, puedes mejorar cualquier habilidad que quieras. No importa cuál sea tu nivel de habilidad actual, usando la repetición puedes mejorar. Con esa edad no piensas en estas cosas, pero cuando eres más mayor y tienes un poco más de madurez, te das cuenta de ciertas cosas. Pensando sobre este tema, me acordé de un libro del escritor británico Aldous Huxley titulado Un mundo feliz. En este libro se cuenta la historia de una sociedad futura en la que los seres humanos ya no nacen, se fabrican. Además, los seres humanos se fabrican para cumplir una serie de características y que realicen ciertos trabajos. Mientras crecen, la sociedad condiciona continuamente a los niños para que acepten sus trabajos y se sientan felices haciéndolos, por muy horrendos o malos que sean. Es decir, el condicionamiento se utiliza para que dejes de tomar decisiones, para que no actúes por ti mismo. La sociedad dedica mucho tiempo a intentar que no tomes esas decisiones, a que sigas un camino prefijado. Básicamente, todo lo que te he contado se reduce a que el sistema educativo intenta extender la infancia hasta la edad adulta. Intenta que los adultos se comporten como niños, siempre esperando a que alguien les diga lo que tienen que hacer. El sistema educativo enseña a la gente a tener una actitud pasiva, a no tomar decisiones. Encuentra tu propio camino. Al principio del episodio, te dije que se iba a titular Encuentra tu propio camino. ¿Por qué ese título? Es posible que ya sepas qué quiero transmitir con este episodio. Encuentra tu propio camino significa que tomes tus propias decisiones, que elijas lo que quieres hacer. Creo que esto es importante, especialmente si eres una persona joven. En mi opinión, siempre es mejor tomar la iniciativa, Tomar las decisiones. Esto no quiere decir que las decisiones que tomes serán las correctas. Puedes equivocarte, pero eso es lo que significa ser una persona adulta. Tomar decisiones y asumir las consecuencias. Ser responsable de lo que ocurra. Algunas veces te saldrán cosas mal y otras te saldrán bien, pero siempre aprenderás algo. Muchas personas nos escriben y preguntan cosas como ¿qué libros puedo leer? No nos importa responder a estas preguntas. Lo hacemos con mucho gusto, pero creemos que es mejor que las respondas tú. ¿Qué libro leer para aprender español? Decídelo tú. Nadie te conoce mejor. ¿Qué te gusta? ¿Qué te interesa? ¿Te gustan las novelas? ¿Te gustan los libros que no son de ficción? Solo tú. ¿Puedes responder a esas preguntas? Otra pregunta que nos hacen con frecuencia. ¿Durante cuánto tiempo estudio? Te respondo lo mismo. Podemos responder a la pregunta, pero creemos que es mejor que respondas tú, que tomes la decisión. ¿Terminas muy cansado después de practicar español? ¿Te sientes con energía? ¿Para más? Actúa. Toma tus propias decisiones. Hay que ser valiente. Revisa los resultados si es necesario, cambie algo. Ya sabes que insistimos mucho con la repetición. Es lo más importante para aprender correctamente. Muchas personas nos preguntan ¿Cuántas veces tengo que repetir cada episodio? Nosotros podemos darte una respuesta, pero tú darás una respuesta mejor. Nosotros no estamos en tu cabeza. ¿Eres capaz de usar frases como las que usamos nosotros? ¿Eres capaz de hablar sobre el tema del episodio con facilidad? ¿Recuerdas el vocabulario fácilmente? Haz preguntas sobre los episodios y respóndelas. Si quieres aprender español por tu cuenta, como estás haciendo al usar este podcast o cualquier otro, debes tomar tus propias decisiones. Nosotros te explicamos siete técnicas, reglas, normas o como lo quieras llamar. Siete técnicas para aprender español. Es una orientación general, pero te recomendamos que explores, que analices, que amplíes, que tomes tus propias decisiones. Tienes que ser valiente y encontrar tu propio camino. ¿Qué te parecen estas ideas? ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra? Puedes hacer tus comentarios en nuestra web, en las redes sociales o a través de nuestro correo electrónico. ¿Te gusta nuestro podcast? Gracias a personas como tú, podemos mantener esta página web y seguir creando contenidos como este. Si quieres colaborar, puedes hacerlo a través de nuestros audiobox. Tienes más información sobre ellos en nuestra página web. Un saludo, mucha suerte y… ¡Buenas decisiones! ¡Hasta la próxima! Ya ha terminado el episodio de hoy.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 Hasta la próxima y buena suerte.